Aquí estamos queriendo saber de la economía del país y del mundo. Bueno, estamos bastante complicado con ese tema, aunque los últimos las últimas veces que hemos estado hablando ya adelantábamos algo y este y bueno, no tenemos más que reconfirmarlo. La, la semana pasada en nuestro país el Instituto Nacional de Estadística publicó los datos de inflación del mes de febrero, o sea, cerrados al 28 de febrero. Y un poco lo que en alguna oportunidad habíamos hablado, hubo un aumento importante eh, del índice de precios, una canasta básica eh, alimentaria tradicional de tipo para una familia uruguaya. En febrero aumentó 1,47% el índice de precios. Para tener un comparativo, febrero del año 21, mes contra mes, había aumentado 0,82%, un poco más de la mitad de lo que este subió este año. Y anualizado quedó en 8,85, un número bastante parecido al de febrero del 21, también para compararlo, que era 9,12. Pero el tema de fondo es que eh el IPC ha venido aumentando sostenidamente a partir de mayo. Lo que vimos el año pasado, a principios del año, era una tendencia descendiente. Cayó hasta el 6,64 en mayo, que fue cuando un poco el gobierno decía, bueno, lo hemos ajustado por debajo de la meta del 7% que teníamos de techo. Pues a partir de ahí nunca bajó del 7, hasta enero de este año estuvo por encima del 7% y el último dato lo lanza al 8,85, prácticamente en el 9% anual. Por encima, repito, del techo meta que tiene el, el gobierno del 7%. Y si uno mira eh, las perspectivas hacia adelante no son muy alentadoras. Por ejemplo, la propia encuesta de expectativas empresariales, hace tiempo está este fijando la inflación de este año en, en torno a este 8%. ¿Y qué fue lo que más impulsó el IPC? Vamos a lo que el oyente más o menos conoce, porque si va al supermercado, si va a la verdulería a la carnicería, bueno, habrá visto que el rubro que más está aumentando en, los últimos, en las últimas semanas ha sido alimentos y bebidas. Concretamente, de este 1,47, el aumento en alimentos y bebidas se llevó 0,87, o sea, más de la mitad. Y concretamente alimentos en promedio subió 3,18% en comparación con 0,14% del año pasado y los rubros más fuertes han sido frutas, verduras, legumbres, hortalizas hasta un 20%, alimentos en general 3,6%. El otro rubro que también aumentó, que es clásico en el mes de febrero, es educación, 4,5%, eh, bastante más que el año pasado, eh, donde había aumentado eh, menos del 3%. Las perspectivas tampoco son muy alentadoras, porque a partir de los últimos datos, de los problemas internacionales que hay, algo ya lo hablábamos la semana pasada, ya empiezan a hablarse de ajustes importantes en los alimentos básicos. Se habló de la harina a partir del de alto precio que tiene el trigo, se habló también ahora de aceite, algo habíamos hablado, repito, la semana pasada, y eso vino para quedarse hoy en día Eh, todos los precios de las materias primas están subiendo, han subido fuertemente, y el otro que no para de subir es el petróleo, que está oh, en estos momentos coqueteando los 120 dólares el barril West Texas, eh, el crudo, eh, cuando eh, antes del inicio de la guerra andaba alrededor de los 90 dólares, o se ha subido eh, en forma importante y coqueteando a partir de los últimos anuncios, el propio presidente de Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, a este y también el Reino Unido que están prohibiendo la importación de petróleo de Rusia, esto no hace más que complicar bastante eh, el mer un mercado que está muy nervioso y es probable que a partir de estos datos las cosas se eh, enreden un poco más. Así que las perspectivas para los para los próximos meses es que eh, el IPC va a seguir estando eh, fuerte, o sea, va a seguir aumentando. Este dato que manejamos ahora, por ejemplo, no está contemplando el aumento de los combustibles que se fijó acá a partir del primero de marzo, porque el dato que veíamos era de, este, de enero. Eh, a su vez, el otro coletazo que ha habido esta semana, que ha llamado un poco la atención, es que a partir de las declaraciones y las resoluciones que se han tomado, los castigos financieros que se han tratado de implementar contra Rusia, ha generado que una enorme cantidad de empresas se estén retirando de ese país. Lo cual, desde el punto de vista político, podría ser un éxito para el propio gobierno de Estados Unidos y de Europa, Pero esto va a traer consecuencias que aquí un poco iba a desembocar un poco la charla de hoy a mediano y largo plazo. todo lo que estamos viendo hoy en día son los efectos inmediatos de loss del conflicto, conflicto y sus consecuencias el aumento del precio del petróleo, el aumento de las distintas materias primas, el trigo, el girasol, etcétera, la soja. Eh, pero ahora vamos a tener, dentro de tres o cuatro meses, el segundo coletazo. Todas estas empresas que se están retirando de Rusia, algunas más presionadas que otras, pongo el listado hasta este momento de algunas de las más importantes, por lo menos que se conocen acá, McDonald's, Starbucks, Coca-Cola, Pepsi, British Petroleum, Netflix, Levis, Unilever, todas estas empresas se retiran de Rusia y van a generar alguna consecuencia sobre el, los resultados que tengan después. O sea, por ejemplo, Coca-Cola retirándose de Rusia, si detiene completamente su actividad ahí, el, las ventas caen un 2% a nivel eh, internacional, o sea, global. O sea, de la facturación de Coca-Cola, ya para el próximo trimestre vamos a tener un 2% menos. ¿Y a qué voy con esto? Que si esto se concreta de esta manera, McDonald's habla de, de una reducción de casi mil restaurantes en toda esta zona, cuando vengan los resultados va a haber un golpe fuerte sobre eh, el, el precio de las acciones de estas empresas y ahí tenemos un problema no menor, porque la bolsa de valores de Estados Unidos está muy errática, sube, baja, es un, una montaña rusa, sobre cualquier comentario reacciona violentamente y si cuando se publiquen estos resultados son los que vamos a ver, porque si se retira de un país importante, una empresa va a facturar mucho menos. Mi temor es que se venga una caída fuerte de la bolsa de valores a partir de malos resultados, y esto lo veríamos recién a mitad de este año. Si eso ocurre, ahí tenemos un segundo coletazo, que va a ser una caída de eh, el consumo y algún problema financiero que hasta este momento No sé si no se había evaluado, pero por lo menos nadie lo manifiesta. Así que por el momento, Jorge, desde el punto de vista económico, las cosas no hay muy buenas noticias, las cosas no están muy bien. ¿Quién dice que para el miércoles que viene estén un poco mejor? Ojalá que sí, pero a eso a eso que decías, esa información de las empresas que cierran uh -huh. en Rusia, pensaba también ayer cuando escuchaba la información, ¿cuánta desocupación se genera en Rusia? ¿Cuántas miles de personas pueden trabajar en en esas cinco o seis empresas que estás mencionando, por ejemplo. Porque sí. porque Rusia sí. es grande en todo, también es grande en lo que tiene que ver con la demanda de mano de obra y la ocupación de personal en este tipo de empresas, supongo, ¿no? y Sí, Jorge, fíjate tú, que si McDonald's cierra sus... y habla de mil... Mil restaurantes, cada restaurante de Maldonado, por tomar una sola empresa, estamos hablando de 15 o 20 personas por restaurante, estamos hablando de unas 20.000 personas. Solo en una de las empresas, ¿verdad? Probablemente una de las más masivas. Pero este este estamos hablando, sí, de miles de trabajadores. Es un shock muy fuerte para el mercado de trabajo, efectivamente. Y um, a ver cómo se sustituyen. ¿Habrá alguien que tome ese lugar a alguna empresa local? Este, es muy complicado, tanto para las empresas, muchas de ellas inclusive, no sé si no tienen entrevista de que esto pase rápido o, o están origiando eso, porque algunas de ellas han suspendido a sus trabajadores, los han mandado una especie de seguro de paro, le siguen pagando el sueldo, daría la impresión de que con ánimo de volver. Pero como están las cosas, esto va a durar muy poco, ¿verdad? ¿Por qué decías que eh, pensás que la semana que viene podemos tener mejores noticias? Por optimismo de nacimiento, Jorge. Ah, porque... ah no, no. Pensé que, que maneja, manejabas un dato de cara al futuro que nosotros no teníamos. Por eso te preguntaba, porque realmente si uno mira los acontecimientos de, de esta última semana, del miércoles pasado a hoy, realmente este no es que uno se, se quiera poner negativo, pero es, es difícil ser optimista viendo el zafarrancho que está armando este hombre también, ¿no? Sí, completamente de acuerdo, este son muy pocas las este las perspectivas positivas que hay efectivamente, pero bueno, pongamos alguna ficha eh, eh, en el terreno del optimismo, sí, pero efectivamente eh, daría la impresión de que esto además va a durar más tiempo del que todo el mundo pensaba, lo cual es lo peor que puede pasar también, o sea, por el lado que lo veamos está complicada la cosa. No, y además hay una cosa, Mauro, este sí lo peor que pueda pasar eh, hablando de Ucrania, pero yo creo que si Putin logra el objetivo que se ha marcado con Ucrania, no para ahí sí eh, es factible, sí eh, es factible, sí, sin duda si sí, sí, sí. apostas a algo y, y, y conseguís el objetivo la pregunta es cuál es el próximo quién, quién, lo, un... ¿quién lo aguanta después como decimos habitualmente no tal, tal cual, y hay un tema también que, que no es menor, Jorge este, que es este, el gran perjudicado uno habla siempre de Ucrania por obvios motivos Pero tengamos en cuenta que acá hay otro gran perdedor en todo esto, que es Europa. Sí. Europa tiene unos problemas enormes del punto de vista económico. Por ejemplo, no se animaron a sumarse al Reino Unido y Estados Unidos con la importación de petróleo y gas, porque es implicado el desab eh, desabastecimiento inmediato. eh ¿Y cómo van a arreglar eso? ¿Le siguen comprando a un país con el cual están... Eh, peleados, es, es muy complicado lo que le va a pasar a Europa a partir de esto, ¿verdad? ¿cómo va a quedar Europa a partir de esto? Vamos a ver nos reencontramos el miércoles que viene, gracias Bueno, con gusto Jorge buena semana para todos. Chao Mauro, gracias igual para ti. Frecuencia abierta la tecnología a favor de la información